Y nosotros ahora abrimos comunicación telefónica con Facundo v i j a n d i quien es integrante del Comedor Dorita. Buenos días, Facundo, ¿cómo andás? Hola, buen día.、Eh, buen día, ¿cómo estás? Lo, lo escucho muy bajito, ¿sí? ¿Ahí no escuchas mejor, Facundo? Un poquito mejor. Facundo, consultarte un poco respecto a, a cómo se encuentran en la situación de los merenderos y comedores.、Eh, sabemos que vos estás、eh, llevando a cabo un trabajo muy fuerte ahí con el Comedor Dorita. A raíz de que se conoció un índice、eh, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA donde la pobreza estaría alcanzando casi ya un 27% en estos primeros cinco meses del año. Sí. Hola. Sí, hola, sí. ¿me escuchás? Sí, sí, sí o sea, con respecto a eso, sí, digamos.、Eh, los comedores han ha incrementado la cantidad de comensales notablemente, ¿no? Sí. Y más o menos、eh, hoy en día, ahí desde el comedor Dorita, vos que vas percibiendo, me decís que se incrementa la, la, la participación de los vecinos acercándose a, a pedir por ahí a, o a acercarse a, a, a llevarse un plato de comida o una vianda. ¿Es así esta cuestión? Sí, sí, en Noruega nosotros hemos incrementado digamos notablemente la cantidad de salud y nosotros de nuestra institución. Eh, cocinamos 400 porciones de comida por día y también ayudamos a otros comedores que, que realmente están atravesando una situación crítica. Si bien、eh, por ahí yo he leído algunos informes donde han aumentado la cantidad,、eh, la cantidad de comedores o merenderos, digamos, no sé si es cierto, eso sí, hay mucha más gente que、eh, con un poco de voluntad quiere tener en su domicilio o en algún lugar. Físico o en la calle misma, la, la posibilidad de ayudar a, a vecinos, pero esa ayuda no siempre se concreta, ya que se ven imposibilitados porque no, no, no tienen los recursos necesarios para llevarlo adelante. Claro,、eh, Facundo, vos、eh, nos, la, la otra vez cuando charlamos con vos nos comentabas de un trabajo en red que se, que se hace、eh, o que llevan adelante ustedes del Comedor Dorita. De Eh, comunicándose, interactuando con otros merenderos o comedores,、eh, donde por ahí al que le falta algún producto, ustedes、eh, lo cambian o lo intercambian、eh, y de esa manera se van relacionando. Esto sigue, sigue funcionando así.、Eh, ¿Qué notas de, de esa conexión o esa relación que tenés con otros merenderos? Y en realidad, esa fue, fue la idea, una de las ideas con las cuales arrancamos la institución: digamos que haya una cooperatividad. Y una solidaridad entre instituciones para compartir、eh, alimentos o lo que sea. Pero en este último tiempo, lo que he notado, digamos, que las instituciones que, que trabajan en conjunto con nosotros eh, eh, han tenido que cerrar sus puertas. Digamos, nosotros tenemos una institución ubicada por Calle Pacheco, que es un corredor seguro, es un corredor rápido, donde lleva líneas de colectivo donde cualquier ciudadano. De clase media o de cualquier clase social que quiera acercar una donación, tiene la posibilidad de acercarse. En cambio, las demás instituciones que trabajan con nosotros, a lo mejor están insertadas en algún asentamiento y, y lamentablemente, por prejuicio, por seguridad o por lo que sea, la gente no se acerca o ha dejado de acercarse y, y han tenido que cerrar su s puerta, s digamos. Nosotros estamos haciendo o imposible en. en En que estos lugares no se cierran. Ayer pudimos activar un, nuevamente un comedor de la localidad de Pérez que había cerrado hace un mes por este tema. Y, pero en el mismo momento que estábamos dirigiéndonos hacia allá, pasamos por el Palme Granero, en calle Olavarría, al 1600 bis, que hay un merendero que, que cerró porque no tienen ni para darle una taza de leche a los chicos. Y otro comedor en barrio gráfico, allá a San Lorenzo, al 9200, que esta semana también tuvo que cerrar. Eh, por lo mismo, digamos, ellos ahí dan la merienda y la cena a los niños del barrio. Y bueno, se han contactado con nosotros. Y bueno, la idea es darle difusión a lo que ellos hacen también para, para que reciban ayuda. n o、eh, Facundo, con respecto a, a los incrementos、eh, de precios que hubo en estos últimos eh, días, eh, luego de la corrida de, del dólar、eh, a mediados de mayo, Eso le, le impacta directamente a ustedes, ya que fíjate que los、eh, panaderos están、eh, llevando a c á un reclamo y denunciando que el costo de la harina, por ejemplo,、eh, va aumentando permanentemente、eh, y se le hace muy difícil. Y Si a eso le sumas también lo que es、eh, la tarifa de luz, agua, gas,、eh, que son insumos por ahí básicos y necesarios para la tarea que ustedes llevan a cabo. Sí, nosotros lo que es alimento no perecedero. d o lo que sea harina, puré, tomate, arroz, fideo, lenteja, s todo eso,、eh, sumado también a soja, g a r b a n z o por lo i e r t o todo eso,、eh, por s u e r t e lo recibimos de donaciones. Prácticamente no tenemos la necesidad de salir a comprar ese tipo de insumos. Si n o hacemos cargo de comprar el carne o verdura, que serían los alimentos de, más del día, digamos, y eso sí, digamos, nosotros utilizamos mucho pollo. De pollo, el cajón subió un 20% de un mes para el otro, y hablaron ahora de la bolsa de cebolla o de papa, que son de la v o r d u r a que más utilizamos. Con la lluvia que hubo el mes pasado, se encarecieron un montón, y eso s u m ó l e todo el incremento de la inflación. Con respecto a los servicios,、eh, el Estado nunca nos dio la posibilidad, nunca nos, nos acercó ni siquiera un moedor de luz social. Yo, en bimetre, pagué 4 mil pesos de luz en el comedor, digamos. No nos ayuda n nada, ni siquiera tienen la. Digamos, ni siquiera se nos no, no dan un servicio, digamos. Facundo, y. No, si lo、no、decís, más para. <risas> no, pato, ¿no? <risas> no, está bien. Y Facundo,、eh, respecto. vos me decías que、eh, en, en estos últimos días te llegaba、eh, notificación de que tenés ahí algunos comedores que iban cerrando y nos decías alguna zona.、Eh, ¿Tiene que ver también con esta cuestión de.、Eh, de De que se le hace muy difícil llevar adelante lo que es tarifa, o de encontrar poca ayuda, acompañamiento por parte del Estado, o la cuestión de los, de la, de la, de los alimentos que tampoco no le pueden llegar o que no tienen la facilidad para eh, ir eh, haciéndose de un stock como para llevar adelante las raciones de comida? Sí, La, la ayuda al Estado en instituciones como la nuestra, o parecida a la nuestra, es casi nula.、Digamos. Si uno adopta, como dijimos nosotros, Como ideología, no mandarse con ningún partido, ni estar enbandeado con el Estado, ni con nadie, digamos, la ayuda es casi nula. Y si te dan o te ofrecen alguna ayuda, generalmente, no te digo siempre, generalmente es a cambio de algo. Nosotros tomamos la postura de que, de que eso no lo vamos a hacer, digamos, por nada, digamos, y, y bueno, eso lo, lo defendemos a rajatabla. Después, con respecto a, a las donaciones, lo que ha sucedido, muchísima gente de clase media que todos los meses. Eh, invertir aparte de su salario en comprar alimentos o lo que sea que, que se necesite, digamos, cada uno puede hacer de m e n o r manera porque tampoco le alcanza el suelo d a ello. s Entonces, capaz que una familia antes destinaba, no sé, le da i g u a t y hay m e n o hoy se ve imposibilitado hacerlo porque su salario sigue siendo casi el mismo y su costo de vida ha aumentado, ¿no? Claro, Facundo. Eh, agradecerte por estos eh, minutos, eh, felicitarte por, por la tarea que vienen llevando a cabo ahí desde el centro comunitario y comedor、eh, Dorita, que、eh, ayuda a más de 400 personas día a día, por lo menos, a, a tener un plato de comida、eh, y, y pasar bueno, el día. No,、bueno, te agradezco mucho a vos por e s l l a m a d o ¿no? no, por favor, Facundo, que tengas muy buena jornada.